Arratsal León a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas una tarde más aquí al Choco 100.8 Berriozar y Ratia. ¿Qué vamos a tener a lo largo de los próximos 60 minutos? Pues vamos a tener un programa muy variado como todas las semanas. Comenzaremos con las noticias más destacadas de la actualidad y seguiremos en el choco de la calle. Esta semana hemos querido salir a la calle para preguntar qué opinan sobre la homosexualidad. ¿Está o no está aceptada en la sociedad? Pues veremos lo que opina la gente al respecto y seguiremos con las ofertas laborales más destacadas de estos días. En el choco de la sexualidad hablaremos dedicaremos unos minutos para hablar de la eyaculación precoz en el Choco del Bienestar dedicaremos también unos minutos a hablar de la distimia, a saber lo que es y un poco los efectos que tiene en el funcionamiento de las personas y en la última sección tendremos aquí la colaboración de un par de chicos que nos van a venir a contar eh, muchas cosas más que interesantes sobre el coworking, que es una manera diferente de emprender un negocio y de trabajar en él, así que todo esto y mucho más vamos a poder disfrutar aquí a lo largo de los próximos 60 minutos. que te apetece acompañarnos expresando tu opinión o cualquier cosa? Pues ya sabes que lo puedes hacer si nos sigues por medio del Facebook Encontrarnos en el Choco Berriozar y Ratia Que no tienes Facebook, no pasa nada También lo puedes hacer por medio del correo electrónico en la siguiente dirección el choco berriozar ratia todo seguido hotmail.es ponte en contacto con el programa y participa y participa en él Queremos agradecer la participación por medio de correo electrónico y también por mensajes privados en el Facebook de las personas que nos acompañaron a lo largo del programa anterior y nos han dado pues su crítica positiva hacia la entrevista que hicimos a la psicóloga sexóloga Begoña Lavallen y también nos han dado algunos comentarios sobre su libro que muchas personas ya se lo habían leído y otras nos han pedido recomendación al respecto. Así que es que recasco a todas estas personas y nada que hoy os, os animamos a disfrutar de estos próximos 60 minutos aquí en el Choco 100.8 Berria Farirratía o sino también puede seguirnos por medio de internet en egusquiplaza.net radio en directo. Y comenzamos con el choco de las noticias UPN inicia el trámite para multar a pequeños comercios que bajaron los precios en Navidad Las sanciones serían de entre 3.000 y 15.000 euros Los papeles secretos de Bárcenas salen a la luz. Las anotaciones del ex tesorero del PP reflejan, entre otras muchas, entregas de 25.200 euros anuales durante 11 años al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Comptos ve margen suficiente en Navarra para generar más prestaciones públicas. El sector público tiene en este momento capacidad para generar más servicios, racionalizando el gasto y mejorando la gestión. Empleados y empleadas denuncian vejaciones de la empresa y piden que el servicio de cocina vuelva a ser público. Instan recibir el contrato con la actual adjudicaría del servicio Mediterránea Catering por no cumplir las condiciones de pliego. Damn. Sanidad subirá unos céntimos los topes máximos del copago farmacéutico para las personas pensionistas. La medida que aún no es oficial consistiría en una subida menor del 2% y que no afectaría en ningún caso al porcentaje que debe abonar este colectivo. El director de Euskal Herria y Ratía denuncia presiones para diseñar el concurso. Afirma que consiguieron que se eliminase un apartado que premiaba a las emisoras que no tenían licencias previas. Y finalizamos esta sección comentando que fallece un hombre de 72 años vecino de Ocha en un accidente de tráfico en Huesa. Seis y siete de la tarde y seguimos aquí en el Choco 100.8 Berrioza y Ratia. Os recordamos que podéis poneros en contacto con el programa por medio de Facebook en el Choco Berrioza y Ratia o sino también hacerlo por correo electrónico en elchocoberriozaryratia.hotmail.es Y seguimos con la sección de Tu Choco, esa sección que se acerca a la calle para preguntar a la gente qué opina sobre diferentes temas de actualidad. Y esta semana, como indicábamos en el inicio del programa, hemos querido salir a la calle para ver qué opina la gente sobre el tema de la homosexualidad. ¿Está aceptada? ¿No está aceptada? ¿Cómo se vive la calle? ¿Cómo la vivimos las personas? Entonces, vamos a ver lo que la gente nos ha comentado al respecto. No Bueno, yo creo que, que lo que hay es mucha fachada, que todo el mundo dice que es que es muy tolerante y que le da igual y que para que vaya, y luego no es verdad, porque pasa pues las cuadrillas y hay mucho cachondeo y tal, y luego si alguien de esas cuadrillas, es, por ejemplo, es homosexual, pues luego está muy bien decirlo, pues no, no, y no me extraña tampoco, claro, y yo creo que no es tan tan fácil como la gente pretende decir, ¿no? Pues creo que hoy en día sí que está bastante aceptado ya el tema de las parejas homosexuales en, en nuestra cultura de hoy en día aunque por ejemplo en pamplona y navarra en general eh, sí que pienso que estamos bastante chapados a la antigua y nos cuesta un poco aceptar un modelo de familia diferente al que al tradicional formado por hombre y mujer pero bueno yo creo que sí que tiene que estar plenamente aceptado y que al final todos somos ciudadanos independientemente de con quién no, con quien nos vayamos a la cámara yo soy yo yo creo que en parte sí que la gente acepta más a las parejas homosexuales pero te, también creo que hay una pequeña parte que no las acepta o que igual está un poco reprimida ahí y por eso las critica mogollón y eso bueno pues yo creo que sí que es un tema que está avanzando muy rápido en su momento cuando salió la ley sí que pensaba que la ley iba igual por delante de, de, de los pensamientos de las personas pero sí que es un tema que que, ...que está avanzando muy rápido... ...porque... ...gracias también a que la gente sale del armario... ...cuanto... ...si tú... ...ya casi todo el mundo tiene... Uno, ...alguien... ...algún amigo... ...alguna amiga o... ...o... ...familiares o... ...gays o lesbianas... ...de todas maneras también... ...todavía creo que hay un largo camino por recorrer... ...porque... ...desgraciadamente... ...en el plano laboral... ...hay mucha gente que no... ...que no lo hice por miedo... ...al despido... ...y por ejemplo... En mi caso, me dedico a la educación, eh, tengo pareja, es una chica, y yo sé que el día que lo cuente me pueden echar. Y, y es muy triste porque, claro, todos mis compañeros y compañeras hablan de sus parejas, hasta al final es un, un sitio donde el trabajo, donde pasas muchísimo, muchísimas horas, y claro, tú eres siempre la, la que nunca hablan de nada, la que, eh, sí, desgraciadamente... Todavía es un, un, un tema que, que hay que trabajar mucho yo creo que todavía no está aceptada está muy muy generalizada ahora mismo no se tienen por qué esconder ni, ni, ni vamos ni cosa que se se le parezca, pero eh, siga habiendo sectores de la sociedad que no lo aceptan y no lo aceptarán nunca. Eh, yo por mi parte por pues, si sí lo acepto, ya que eh, amigos comunes de mi mujer y míos pues eh, son son homosexuales e incluso yo tengo un par de casos en la familia, entonces eh, ya lo aceptas, no tienes por qué no aceptarlo porque no están haciendo ningún daño, entonces ahí anda la casa. Pues ante la homosexualidad en general creo que la sociedad actual tiene una opinión súper negativa pienso que la iglesia ha hecho mucho daño, entonces que realmente todavía hay mucha gente que cree que la homosexualidad es una enfermedad, por ejemplo y tampoco creo que se están dando facilidades como para poder Eh, ...hacerlo como algo normalizado, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece vergonzoso... ...que una vez, no sé quién me contó... ...que la Universidad de, de Lopus... Eh, ...un profesor dijo que... ...que era una enfermedad... ...entonces eso me parece ya el colmo de los colmos... ...sí que creo que la gente va un poco como... ...va, ah, que sí, que a mí no me importa y tal... ...y no sé qué... ...pero incluso luego si vas por la calle... ...ven a una pareja de hombres... ...una pareja de mujeres dándose un beso... ...o sea, es como antinatural, ¿sabes? Y entonces creo ya que en el día a día no se afecta y luego sobre todo me parece también el colmo que cuando ahora hace poco se ha hecho una ley constitucional en la que se pueden casar y que todavía salga tantísima gente diciendo que a ver que por favor que un matrimonio no se puede hacer entre dos hombres, dos mujeres, que tienen que ser o sea, pero a ver, que no vivimos en el siglo XX 13 ¿me entiendes? O sea, que lo he dado mi Eva ya está muy atrás. O sea, que a mí eso de que tengan que ser hombres y mujeres, pues mira, o sea, me da la risa. Entonces sí que pienso que la gente igual, así, ante los demás, se muestra como muy normalizado, pero realmente no no existe para nada. Y tanto con la gente mayor, que ahora hay mucha, <ríe> y eso afecta mucho también, pero pienso que la gente joven también cada vez es más homófoba. Pues esta ha sido estas han sido las opiniones de la calle al respecto de la homosexualidad, si se acepta o si no se acepta. Es que recasco a todas las personas que han colaborado con el programa expresándonos su opinión y hemos podido escuchar ¿no? diferentes tipos de opiniones. Por un lado había personas que consideran que que sí, que la homosexualidad ya se está aceptando y que se puede vivir de manera más libre, ¿no? Como otra forma ¿no? de vivir una relación tranquilamente pero también veíamos como había otra tantas personas que opinaban pues que, que todavía costaba mucho aceptarlo no que quizás nos parece fenomenal que la gente lo sea pero pues si acaso que no me toque a mí alguien cerca no que lo sea había una chica que comentaba al principio pues que quizás a veces no cuando en una cuadrilla pues se da una persona que bueno pues que es homosexual ¿Qué, qué le cuesta quizás expresarlo al resto de las personas de, de dicha cuadrilla un poco por el miedo, ¿no? que eso va a generar y por el y por el miedo, yo creo que al rechazo, ¿no? Quizás que, que eso pueda pueda tener en el resto de personas que, que forman parte de dicha cuadrilla, ¿no? De la gente de alrededor. También ha sido muy interesante la, bueno la participación de una persona que nos hablaba en primera persona en, en, desde ella misma ¿no? de, de lo que supone para ella el hecho de, de, de ser lesbiana y de no poder comentarlo abiertamente porque quizás eso le vaya a repercutir en su puesto de trabajo y que claro al final pues te condiciona no a, a seguir o no seguir y, y también a ocultar esa parte de la información que no te deja en cierto modo ser libre También veíamos que otra chica opinaba que la iglesia podía haber hecho bastante daño ¿no? ya que en muchas ocasiones considera que son personas enfermas no que que, que, que no pueden ser no que que, que que estén sanas y muchas veces pues bueno existen no terapias de alguna manera que, que intentan no sanarte intentan hacerte que ser una persona, digamos, normal, ¿no? Normal lo que estas personas consideran que, que debe de ser, ¿no? Heterosexual y no hay otras formas de, de vivir una relación. Entonces, pues vemos que es un tema variado que desde el Choco, pues bueno, nos posicionamos en que sí que creemos que las cosas han cambiado, que se acepta con más normalidad, que ya que una persona sea gay o que sea lesbiana no importa, al final cada cual que elija lo que quiera, lo que quiera hacer con la persona que quiera estar a su lado, no porque al final independientemente de ser hombres o mujeres somos personas. Y a veces puede que toda tu vida hayas estado con hombres o con mujeres, pero en un momento en concreto te enamores de una persona de tu mismo sexo. Entonces pues bueno, creemos que todavía hay mucho trabajo que seguir haciendo, hay mucho muchas mentes, ¿no?, que también que intentar eh, no cambiar, ¿no?, sino que se adecuen a lo que se está viviendo, a los tiempos actuales, ¿no?, que al final no pasa nada, que cada uno decide, que cada persona es libre y que es responsable de querer o no querer tener una persona en su vida. Así que estas han sido un poquito las opiniones de esta semana. Vemos por aquí que tenemos recibido un mensaje de Maite desde que nos lo manda desde Berriozar y considera que... Todavía cuesta aceptarlo, aceptar la homosexualidad, porque existe mucha represión al respecto. Así que, maites es que recasco por tu mensaje. que te apetece a ti opinar al respecto? Pues ya sabes que puedes hacerlo por medio del Facebook o por medio del correo electrónico en el Choco. Arroba, la próxima semana volveremos con muchos más temas eh, a analizar y a debatir por el pueblo. Si a en el altar Don't worry Be happy 6 y 18 minutos y esta sintonía nos sitúa ya en el choco laboral, las noticias laborales más destacadas de estos días. Vete activándote poco a poco... Coge papel y boli y estate más que atento o atenta a las noticias que desde el Choco te vamos a ir facilitando en los próximos minutos. Recuerda que la motivación es esencial para realizar una buena búsqueda de trabajo y para que... ...te suponga una incorporación laboral... ...así que esta semana hemos querido traeros a todos vosotros... ...y a todas vosotras las siguientes ofertas laborales... ...se necesita peluquero o peluquera... ...las funciones y tareas a realizar sería lavar, secar, cortar... ...lo que sería el pelo... ...experiencia profesional de 1 a 3 años... ...se requieren estudios de eh, grado superior relacionados con la peluquería... ...y se ofrece un contrato temporal... Sustitución de un mes, la jornada será completa y el salario según convenio. Estaría la persona sola o solo en la peluquería y en la localidad del puesto es en Ansuay. Si estáis interesados en esta oferta de trabajo, os podéis poner en contacto con la persona responsable por medio de correo electrónico en la siguiente dirección, ofertas2.navarra.es indicando la referencia peluquero o peluquera. Se necesita dependiente o dependienta para tienda textil. La jornada que se ofrece es completa y la es para una vacante de vacaciones. Si estáis interesadas o interesados en esta oferta, poneros en contacto con la persona responsable en el siguiente correo electrónico. Se necesita dependienta dependienta para zapatería. Se trabajaría de mañana y de tarde. Si estáis interesadas o interesados en esta oferta, mandar un currículum al siguiente apartado de correos: 4123 Pamplona. Si sabéis hacer ganchillo pues también podéis poneros en contacto con la siguiente con el siguiente número de teléfono ya que siempre se requiere una persona que sepa realizar el ganchillo para eh, una parte de vestidos de niña y el correo o sea el número de teléfono sería el 64 77 482 35 Pues estas han sido todas las ofertas de esta semana. recordar que para consultarlas más tranquilamente lo vais a poder hacer por medio del Facebook. Allá vamos a colgar las diferentes ofertas con los contactos pues para que podáis eh, manejaros mejor y así poder enviar el currículum o sino, pues por medio del correo electrónico, sino por el número de teléfono. Así que esto ha sido todo esta semana en Hecho Colaboral. Esperamos que supongan un acceso... Al, al mundo laboral y desde aquí ya sabéis que como todas las semanas os dedicamos os deseamos muchísimo ánimo, así que adelante. y seguimos aquí en la 100.8 Berrioza y Ratia lo hacemos con la sección el choco de la sexualidad ¿Tienes dudas? ¿Quieres ampliar tu información sobre sexualidad? Pues esta es tu sección. Como ya hemos indicado anteriormente, vamos a dedicarnos unos minutillos para hablar de la eyaculación precoz. La eyaculación precoz es una de las disfunciones sexuales más frecuentes o tal vez la más frecuente. Se estima que el 40% de los varones menores de 50 años la padecen. Anteriormente se definía a la eyaculación precoz de acuerdo a la cantidad de movimientos pélvicos a través de los cuales el varón alcanzaba el orgasmo. Esto es que después de X número de movimientos no era eyaculador precoz y con menos movimientos si sí era considerado una persona eyaculadora precoz. Por supuesto, esta forma de hacer el diagnóstico es bastante ambigua. Después se nos dijo que era eyaculador precoz la persona que tardaba menos de X minutos, pero se llegó a la conclusión de que no era un buen indicador, aunque sí era preciso. Otros definieron la eyaculación precoz como aquel que alcanzara el orgasmo antes que su pareja. Esto tampoco era una buena medida, pues si la pareja del varón era anorgásmica, entonces por mucho tiempo que tardara siempre sería un eyaculador precoz. Actualmente se define a la eyaculación precoz como la falta de control voluntario de la eyaculación, y aquí queda libre el tiempo, la cantidad de movimientos pélvicos y la respuesta de la pareja. ¿Qué puede llevar a ser una persona a llevar a cabo la eyaculación precoz? Pues los motivos que originan son, en la gran mayoría de las ocasiones, de tipo psicológico. Son raras las causas orgánicas que tienen como consecuencia el acelerar la eyaculación y no poder controlarla. Entre las causas más frecuentes no, es una angustia en donde irrumpe una serie de pensamientos como «no saldrá bien», «ella no va a quedar satisfecha», Y lo que hay atrás es un temor al fracaso, una obsesión por no fallar y como resultado en un momento erótico aparecen los pensamientos y aumentando los neurotransmisores a nivel cerebral por la angustia y eso hace el reflejo eyaculatorio se dispare aún más rápido. En algunas ocasiones hay personas que presentan la eyaculación precoz con algunas parejas y con otras no la pueden presentar con las que les son más demandantes o bien con las que quisieran quedar mejor o con las que las consideran superiores a ellos en cambio con parejas que consideran inferiores o que no les importa quedar bien o mal pueden retardar la eyaculación o controlarla hasta que estas personas lo deseen la edad se va retrasando la eyaculación como un proceso natural del cuerpo humano, por lo que es raro encontrar eyaculadores, eyaculadores precoces en adultos mayores. Es más frecuente en personas de 30 a 50 años. Es parte de la respuesta sexual humana que la eyacula la segunda eyaculación sea más retardada. Esto no quiere decir que se tenga control sobre ella, sino que el reflejo se disuara con un umbral más alto. Pues como ya hemos visto, la eyaculación precoz es un tema que puede afectar a muchos varones pues de edades comprendidas, pues bueno, entre los 20 y muchos y y menores de 50 años. Como puede ser un problema psicológico y que en ocasiones pues puede que al final te cree una obsesión no el, el, el no poder controlarlo pues eh, bueno la semana pasada con begoña Lavalle, la sexóloga pues también hablábamos un poquito de este tema y además es uno de los temas que también se abordan dentro de, de su libro entonces pues puede que si en algún momento chicos os habéis visto afectados por por este problema pues que no pasa nada, o si estáis siendo afectados en estos momentos por este tipo de, de problemática, pues eh, lo podéis solucionar o bien pues intentando relajar, intentando no bueno, pues eh, no obsesionaros con el tema, o si veis que es algo que vosotros no lo podéis controlar, pues no pasa nada por pedir ayuda a una persona experta que os puede pautar una serie de indicaciones para mejorarlo posteriormente. Así que esto ha sido todo esta semana en El Choco de la Sexualidad. Si queréis opinar al respecto, ya sabéis que podéis hacerlo por Facebook o por correo electrónico. La próxima semana volveremos aquí al Choco de la Sexualidad con muchos más temas sobre sexualidad. Bueno, y esta música tan tranquila sabemos que nos traslada a la sección de El Choco del Bienestar. Una sección dedicada a intentar encontrar soluciones para conocernos un poquito mejor y que eso nos lleve pues eso a encontrar las soluciones necesarias para intentar abordar nuestra vida de la manera más efectiva, sobre todo para alcanzar el bienestar que necesitamos en el día a día. Esta semana vamos a dedicarnos unos minutos para hablar sobre la distimia. ¿Qué es la distimia? Pues es un tipo de trastorno afectivo que guarda relación con la sintomatología de la depresión leve sin llegar a ser por ello una depresión. Se caracteriza por un estado anímico melancólico triste basado en una baja autoestima. Las personas que lo padecen lo llegan a interiorizar de tal manera que lo consideran como parte de su personalidad llegando a convertirse en muchos casos en crónico. El origen del mismo no acaba de estar claro, aunque muchos estudios apuntan a que sea genético, partiendo de una carencia afectiva a nivel psicosocial, falta de incentivos y estímulos positivos en la infancia. No lo debemos confundir como un periodo de tristeza concreto. Para considerarse trastorno, este debe de manifestarse durante todos los días en un periodo mínimo de dos años. Se suele dar más entre la población femenina, como ocurre con otro tipo de trastornos emocionales, y suele estar asociado a la ansiedad, al alcoholismo o a la drogadicción. ¿Cómo podemos identificar la distimia? Pues es un estado anímico, melancólico y triste durante más de dos años, una baja autoestima, ...alteración del ritmo del sueño... ...dormir demasiado o por el contrario... ...padecer insonio... ...fatiga o cansancio generalizado... ...trastornos alimenticios... ...sensación de desesperanza e incapacidad... ...problemas de concentración y memoria... ...aislamiento social... ...pudiendo desencadenar en una fobia social. Existen diferencias entre la distimia y la depresión... Ausencia de ideas suicidas y de pensamientos recurrentes con la muerte. No hay pérdida de interés ni de la capacidad de manifestar placer. No se produce agitación o enlentecimiento motor. Diferencias en cuanto a su intensidad y grado de incapacitación. Una persona distímica puede ir haciendo su vida pese al estado de tristeza. En cambio, una persona depresiva puede verse incapaz hasta de poner un pie fuera de la cama. Y lo más importante que podemos trasladaros es cómo combatir este trastorno. Se combate con una combinación de farmacología y terapia psicológica cognitivo-conductual. Al tener una relación directa con los cuadros depresivos, los fármacos más idóneos serán los inhibidores de serotonina. A nivel psicológico se trabaja a través de terapias cognitivo-conductuales, individuales o grupales donde se profundiza en el análisis de los pensamientos negativos y en la gestión de las propias emociones, en cómo estas afectan al comportamiento de la persona. En caso de no ser tratado, puede derivar en una depresión mayor. Así que esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. Esperamos que os haya servido conocer un poquito más lo que es la distimia y si creéis que podéis padecerla, pues ya sabéis que con una buena terapia y acudiendo a un profesional se pueden, se pueden buscar soluciones. Tampoco es conveniente obsesionarse pensando que la padecemos porque cuando muchas veces nos cuentan o leemos de, de diferentes trastornos, pues eh, muchas veces tendemos a creer que los tenemos todos. Entonces, eh, no os amontonéis en algunas ocasiones, tranquilamente, podéis consultar con una persona que sea experta en el tema, eh, co eh, comentar lo que os sucede y que sea ella quien haga la valoración y el diagnóstico. La próxima semana volveremos aquí en El Choco del Bienestar con muchos más temas para intentar seguir en vuestro viaje de descubrimiento personal. Momentos, ...lo hacemos con la sección Tucho, con una sección abierta para todas las personas que puedan venir aquí contarnos todo aquello que les interese. Y esta tarde contamos con la colaboración de Luisa Rieta y José Ignacio Zenod, dos jóvenes que de Iruña que desde hace un tiempo decidieron emprender un proyecto laboral bastante novedoso y denominado como Coworking. Así que a lo largo de los próximos minutos nos contarán con más detalle todo sobre esta forma de trabajo. Así que chicos, lo primero de todo racha león león oye bienvenidos aquí al choco y daros las gracias ¿no? por compartir vuestros minutos y vuestra experiencia ¿no? con el programa y con todas las personas que os están escuchando buenas tardes a Rachel león y gracias por invitarnos a contar qué es esto del coworking bueno pues igual eh, podemos empezar por eso mismo no explicar eh, que expliquéis un poco a todas las oyentes y todos los oyentes ¿Qué es eso del coworking no que les sonará quizás como como un poco algo lejano Pues es algo muy cercano, muy cercano. El coworking es una nueva forma de trabajar, o sea, pero una forma de trabajar basado en, en la colaboración y el compartir recursos. O sea, se trata de formar una comunidad de profesionales diferentes y juntarnos en un mismo espacio para compartir recursos, experiencias e ideas y que esa unión entre profesionales diferentes pues nos haga más fuertes. Entonces, eso, yo siempre explico lo mismo. O sea, eh, un economista y un diseñador web, ¿qué hacen en común? Lo más probable es que, que no encuentres nada que se les parezca, pero al final en un coworking lo que se pretende es la colaboración, pues que el economista te lleve las declaraciones de IVA y el diseñador web te ayude con la página web. Entonces, un poco, es un espacio de trabajo en el que se fomenta esa colaboración. ¿Cuántos espacios de coworking existen por aquí, por lo que sería la zona de Iruña o comarca en general? Pues en Iruña los los pioneros de estos movimientos están en la Rochapea. El coworking, que ya llevan, no sé, son dos años ya abiertos, Y que vamos ya han dejado huella ya han, han montado un montón de eventos ya tienen bastantes coworkers por allá y ha sido un poco el pionero de la idea eh, nosotros hemos empezado en diciembre del 2012 o sea que acabamos de llegar a este mundo y como movimientos colaborativos de coworking dentro de la reinternaación del coworking estamos esos dos grupos y de dónde surge un poco esta idea del coworking porque Bueno, el coworking como movimiento eh, surge como muchas de estas cosas en Estados Unidos, en, en la costa oeste, en los años 2002 2005, en el que creativos y diseñadores se unen en un piso de trabajo, en un piso en el que vivían y en el que inician a trabajar y ven que se iba sumando cada vez más gente y ven pues como una estrategia para, para trabajar, pero de gentes muy diferentes y diferentes profesiones. Entonces ya desde el 2002-2004 empieza a evolucionar, se, se empieza a expandir y hasta que llega a Europa y, y ya ahora mismo pues está siendo un boom, por ejemplo, en el estado español estamos dupli, o sea, están duplicando el número de espacios colaborativos de un año para otro y, y al final pues está imponiendo una nueva forma de trabajo. Me imagino que a medida que la gente, ¿no?, vaya conociendo, pues igual les va apareciendo una idea interesante y al final pues deciden, ¿no?, llevar a cabo ¿no? esa experiencia como forma laboral. Sí, así es. Al final aquí lo que, lo que intentamos es pues, dar una salida a esos freelancers, esos autónomos que están trabajando desde casa, aislados, que no tienen contacto más que con su impresora y su teléfono y su fax y invitamos, o sea, a toda esa gente que está en casa trabajando que apague el ordenador, se teiga el portátil a un espacio coworking y y empieza a conectar con otros profesionales que al final le va a abrir le va a abrir otras puertas, va a hacer unas relaciones, unos contactos y va a hablar y va a comentar experiencias con otra gente muy diferente y eso le va a ayudar en su en su día a día y en, y en su trabajo, vamos. Ese ha sido un poco mi caso, yo trabajaba desde casa, conocía ya coworking Y una de las ventajas de acercarse a uno de estos espacios es eh, compartir experiencias, compartir eh, momentos de euforia y momentos de menos euforia. Y compartir también eh, el espacio supone abrirse al, al resto de gente y presentar tu idea, presentar tus proyectos, presentar tu red de contactos para que no solo salgas beneficiado tú, sino que salgan beneficiados todos con los que estás trabajando. ¿Cómo os vino a vosotros la idea? ¿Cuándo surgió el, el, el de lanzaros ¿no? y empezar esta etapa de coworking? Pues bueno, eso viene un poco de lejos. Eh, yo soy ingeniero agrónomo, acabé la carrera en Italia, volví a Iruña, me puse a trabajar, Y, te, y me volví a ir a Canadá, y en Canadá fue cuando tuve mi primer contacto con el coworking. Eh, allá conocí a, a, a muchos amigos que trabajaban y les oía hablar de coworking, que eran coworkers y tal. Pero yo no llegué a entender qué era ese concepto hasta que un día quedé con un, con un amigo para tomar una cerveza y tal, y me, me dijabas, ah, pues vente al coworking y tal. Y ahí vi lo que era, y entonces un poco ahí tuve el, mi primer contacto. Yo ahí para nada tenía pensado montar un espacio Pero cuando Canadá se acabó y volví a iruña y me puse a trabajar, eh, me dediqué a tema de proyectos de ingeniería y veía pues, que, que, que aquí también se podía dar un movimiento colaborativo y compartido, como, como conocía ya y ya que los proyectos empezaban a bajar y veía pues un poco la, la, mi salida profesional en tema de proyectos lo veía que iba para abajo pues me planté me planteé el, el emprender buscar una idea que, que, que me convencía y que encajaba muy bien en, en mi profesión como ingeniero autónomo y como como gestor de coworking entonces ya me lancé a yo en mi caso yo llevo ya dos años y medio como emprendedor como con mi proyecto crea líder de, de dinamización de, de redes sociales para empresas Yo trabajaba desde casa, lo he hecho muy bien, muy a gusto, no estaba para nada descontento, pero sí llega un punto, un momento en que tienes que dar un salto profesional y ese salto profesional es el que me permite el coworking sin la necesidad de tener una oficina propia para ti solo, que al final vas a estar con la misma soledad. Y, y el Centro de Coworking lo que te permite es salir de casa, salir de tu espacio, tener que moverte, tener que ampliar tu red, tener que conocer a gente nueva. Y en mi caso era un pasito que tenía que dar tarde o temprano. Y, y un Centro de Coworking lo que te permite darlo es con más seguridad y con más tranquilidad que no irte tú solo. Además compartes gastos, compartes espacio, con lo cual eh, también el tema económico es un punto a favor. ¿Cuál es el proceso un poco para que una persona pueda iniciarse en este proyecto? Eh, es muy sencillo, que venga al espacio, conozca y vea el clima que se vive allá, la gente que estamos ahí trabajando día a día, que pruebe, que se sienta cómodo, que pruebe una semana y si ve que ese es su hueco, pues ya que siga viniendo y y vamos, y bienvenidos era Así, Hay que decir que es un espacio abierto de oficina, no tenemos nuestro cubículo, nuestro, nuestra oficinita cerrada y, y tiene que ser gente que esté acostumbrada a, pues a trabajar en equipo o por lo menos que sepa que va a estar trabajando con otra gente alrededor con lo cual también implica cierto respeto, cierta tranquilidad, La, el teléfono pues suena de vez en cuando Y, y hay que pensar que es un espacio abierto de trabajo y, por lo tanto, no estamos tampoco cerrados. Chicos, ¿ahora mismo cuántas personas formáis, estáis en la oficina, formáis, digamos, eh, bueno, el espacio de coworking? Pues ahora mismo estamos cuatro organizaciones. Está José Ignacio con CreaLíder... Estoy yo con la ingeniería, Elia Ingenieros, está Calícrates, unas chicas muy majas que se dedican a temas de diseño universal y accesibilidad, Miren, Iranzu y Marcela, y luego está el último en llegar, Iván, Iván Aldaz de Equivalenza, que, que ha debutado esta semana, o sea que más o menos fijos estamos los cuatro, luego pues bueno, hay gente itinerante que viene y que va, pero un poco el, el que vaya se va a encontrar a esos... Por ejemplo en mi caso eh, para mi caso particular como, como emprendedor como freelance el hecho de encontrar tantos perfiles tan dispares pues es una gran ventaja porque permite pues aprender muchísimo de otros sectores de otras empresas y, y tener al alcance de la mano pues eh, un montón de, de otros de contactos que antes ni por asomo pensabas que podías conocer ni llegar a alcanzar ¿Y vuestra oficina dónde la podemos encontrar? ¿Dónde estáis situados? Estamos en el polígono La Morea, al lado del Forum Sport, y vamos, en cuanto llegas ahí ya vas a ver un cartel, o sea que es fácil localizarnos. O sea que es fácil teneros ahí a la vista, ¿no? Sí, si sí, no, toda la información en www.optimuscoworking.com o en Twitter Optimus Coworking o en Facebook nos encontraréis. Eh, José Ignacio, tú que llevas un poquito más tiempo, ¿no? ¿cómo ha sido la experiencia personal? ¿no? ¿Qué te ha parecido todo este nuevo mundo? Bueno, yo conocía a Coco Working de Oídas, de haber estado en algún evento allí. Yo ya llevo dos años y medio emprendiendo y justo cuando apareció Luis y Optimus Coworking yo estaba planteándome cambiar y, y dar un salto profesional. El ambiente, el, el buen trato de la gente, el sitio, que es una oficina amplia, luminosa, bien equipada. El estar, como comentado antes, pues con un equipo pues bastante heterogéneo de gente. Son muchas ventajas que me hicieron decidirme en un primer momento. Llevo un mes y la experiencia es muy buena. El hecho de poder compartir pues eh, tu día a día el hecho de trabajar, de estar en un entorno de trabajo, también lo que hace es que tu productividad aumente muchísimo, aunque no lo quieras. ¿Por qué? Pues porque estás muy concentrado, estás a lo tuyo y los momentos de relax no estás solo, no sigues estando solo, sino que te estás tomando un café con, con, con el resto de coworkers o de alguien que pasa por allí y te cuentas su nuevo proyecto y estás eres una especie de esponja porque pasa también gente... De, de, de varias empresas... y de varios proyectos... que te cuenta también su historia... y realmente... para nosotros para las personas que estamos ahí en el centro... está siendo también una inyección... digamos de, de adrenalina positiva... y de positivismo... porque ves que hay proyectos nuevos... que la gente se está moviendo... que somos jóvenes pero tenemos ideas... y que... aunque falta financiación... y aunque eh, los apoyos... pues a veces también... pecan por su ausencia pero estamos llevando adelante proyectos y hay historias por ahí muy bajas que me da la pena conocer y, y poder ayudarles también. O sea, que es una manera de que os sirváis, ¿no? De apoyo unas personas a otras y que además también nos favorezca la socialización entre todas vosotras, ¿no? Y que al final pues sea pues ir a trabajar pero también desde una perspectiva no constructiva claro desde el momento cero porque yo puedo tener un cliente un contacto que tiene una necesidad en concreto y alguien que tengo al lado en en la, en el, en la mesa de al lado le puede solucionar ese tema entonces eso es un valor incalculable para, para cualquiera de nuestros contactos porque sin necesidad de mirar de remirar ni de y con, con una gran, un gran grado de confianza, tienes al lado alguien que soluciona la, la papeleta. Entonces, eh, gente que viene y te pregunta, y tú también, y, y tú ya automáticamente también te abres de orejas, por así decirlo, y estás atento a, a ver si este le puede servir a Luis, le puede servir a Marcela, le puede servir a, a cualquiera de los que estamos allí. Uh -huh. Pues parece, la verdad es que por lo que contáis, bastante interesante. ¿Y este proyecto qué tal encaja en lo que sería Pamplona? Hombre, yo le veo que es un modelo novedoso, que es innovador, que cambia muchas formas de trabajo. Entonces, pues todo lo que ello conlleva en una sociedad bastante conservadora, como es la, la que tenemos a nuestro alrededor, pues yo creo que, que, que le va a costar entrar. Pero ya te digo que el que prueba y el que tiene ganas de cambiar las formas de trabajo, eh, sin duda se va a acabar imponiendo, porque es una realidad y porque, y porque son... Una, una evolución natural de, del trabajo. El espacio es abierto, entonces es una metáfora de las personas que en cierto modo estamos allí, gente de una mente abierta, que no le importa compartir espacio, que no le importa compartir experiencias, que no le importa compartir contactos y yo soy también muy pro asociativo, pertenezco a Genavarra, a la Asociación de Jóvenes Empresarios, a la Asociación de, de Empresas TIC, eh, Mi principal labor comercial siempre ha sido acudir a eventos de networking, estar en contacto con unos, con otros. Y en el centro de coworking al final lo que he encontrado es una mezcla de todo eso. Ese sentimiento asociativo, ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de networking. Y en la medida en que vayamos encontrando personas que vayan encajando con ese perfil, el centro se irá llenando y se irá enriqueciendo quien vaya buscando su oficinita con sus 5 metros cuadrados, su sala de para poner el ordenador y su clavija para conectarse a internet, pues eh, desde luego no va a encajar aquí ni en Coworking ni en ninguno de los otros centros de coworking internacional a los que a los que Optimus Coworking está adscrito. Esa es otra de las ventajas que si yo un día me voy a Madrid a una reunión o a estar con un cliente o a estar eh, en otra reunión de networking, oye, pues hasta que sale el tren o hasta que vuelvo a coger el coche, pues tengo dos, tres, cuatro horas que puedo acudir a un centro de networking y elegir trabajar allí o estar en contacto con otros eh, networkers, eh, co -co otros coworkers eh, allí. Y, y ya no queremos ni pensar ya si nos iríamos a Nueva York, ¿no? Sí, porque bueno esa era otra de las ventajas que tiene este este modelo de trabajo, que el coworking es un movimiento colaborativo a nivel mundial, entonces... Todos los centros coworking estamos metidos dentro de un proyecto global en el por el cual tú te puedes mover a cualquier otro espacio del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu pareja está en Barcelona, puedes trabajar durante un periodo de tiempo en Barcelona y luego volver y tienes tu espacio. O sea, que no te limitas solo a, a tu espacio físico como tal, sino que hay una red mundial de espacios coworking donde tú puedes ir ahí a trabajar y donde tú puedes llegar ahí a trabajar, ver los perfiles de otros co-workers y, y si, si te vas a lanzar a trabajar en otro espacio o en otro país, pues siempre es más fácil arrancar de un espacio donde ya compartes un poco las ideas y puedes conocer a gente que se dedica un poco a lo tuyo. Eso es un poco aplicar el piensa localmente y actúa globalmente. Nosotros estamos aquí en Pamplona, pero tenemos acceso a una gran red mundial de otros profesionales y de otros centros en los cuales en cualquier momento nos da la flexibilidad suficiente como para que si cambiamos de ubicación poder seguir trabajando y realizando nuestra actividad independientemente de donde estemos, incluso independientemente de internet. no Digamos que en estos tiempos no tan duros de crisis, en donde a veces encajar en el mercado laboral general es difícil, no pues puede ser una iniciativa no emprender un proyecto y además pues hacer uso de estos espacios que son bastante favorecedores no para lo que serían las personas. Sí, eso es. Es un poco recuperar las ganas de ir a la oficina, o sea, recuperar las ganas de trabajar, de, de, de estar animado, de, de sentirte un poco apoyado, porque detrás tuya también ves una comunidad, no sentirte solo. Es un poco eso, buscar un poco apoyo entre diferentes y formar una comunidad y, y el no quedarnos aislados y entre todos pues al final pues, pues, pues vamos tirando y al final las cosas salen. Entonces pues es, es eso, el colaborar, es que no hay otra. Y también supone romper un poco con toda la imagen o todos los mensajes que estamos recibiendo que precisamente no son positivos. El estar allí implica que conocemos ideas nuevas, estamos generando constantemente ideas y hacemos pedimos feedback, oye, pues se me ha ocurrido esto, puede funcionar, no puede funcionar, o, o Luis, podemos hacer esto, podemos hacerlo otro. Con lo cual el ambiente no es de trabajo, sino algo totalmente diferente, porque cada uno tenemos nuestro proyecto, pero es un, eh, un ambiente de, de apoyo que ahora mismo va incluso contracorriente de todo el ambiente enrarecido que, que hay en, en la sociedad, y desde luego... Eh, también es una manera de fomentar el espíritu emprendedor ya que se puso tan de moda y en las elecciones y ahora hay una ley de emprendedores que quieren sacar, etcétera, etcétera, pero esto realmente los emprendedores eh, quienes lo hacemos el, es con nuestro día a día con nuestros proyectos y con nuestras ideas innovadoras y no tan innovadoras pero cambiando paradigmas y cambiando todo y este tipo de centros lo que permite es canalizar muchas de las ideas que seguro que tiene la gente y que no sabe cómo sacarlas a la luz. Sí, yo eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. O sea, es una forma de, de llevar el autoempleo a la práctica. O sea, ahora mismo eh, estamos hartos de que al final es muy difícil que una empresa te contrate. Entonces, pues, si tú tienes un proyecto personal y crees que vale la pena y estás formado y conoces el tema, pues lanzarte. Pero lanzarte... Eh, eh, no arriesgando una millonada en un local ¿no? porque al final eh, con pocos medios desde un espacio colaborativo y compartido puedes intentar un proyecto personal sin arruinarte en el intento entonces un poco esa es la idea pues un autoempleo pero sostenible y luego la, la imagen que proporcionas es muy positiva porque puedes tienes un espacio para atender a los clientes a los proveedores a la gente que viene a visitarte Y ya no te estás reuniendo en una cafetería o en, en, en los locales del cliente, sino que tú eres el anfitrión y, y vienen vienen a visitarte. Chicos, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Mm, página web optimuscoworking.com, Facebook Optimus Coworking, Twitter arroba Optimus Coworking. Ahí, vamos, tenéis toda la información, tarifas, vídeos, nos podéis conocer, podéis ver lo que hacemos, quiénes somos, quién estamos, todo. Y si no, pasaros tranquilamente por la oficina, ver el espacio, eh, como dice Luis, eh, probar y ver si os gusta, os encaja y, y uniros a la causa. Muy bien, pues por ir acabando eh, ya nos habéis contado muchas cosas, pero no sé si queréis contarnos algo más o matizar algo o que os haya quedado por ahí, pendiente Pues darte las gracias miren, es que ricasco, que esto es un bueno, un altavoz un poco para este movimiento y, y no sé ¿A ti te queda algo? Yo agradecer la oportunidad que nos habéis brindado de contar la historia del coworking y dejar un mensaje positivo por Continuar con lo, los últimos comentarios que estaba haciendo. Dejar un, un mensaje positivo entre la gente, entre los jóvenes, que si tienen ideas hay sitios donde van a tener apoyo y donde van a tener ayuda en la medida de lo posible y van a poder desarrollar su idea. Muy bien. Pues daros las gracias yo a vosotros, que es un placer haberos tenido aquí compartiendo vuestra experiencia y que bueno que sepáis que las puertas de la radio están abiertas para que pues un tiempo más adelante pues volváis aquí, y nos sigáis contando cómo va esta iniciativa del coworking, de todas esas nuevas personas que se han unido a esta iniciativa y todo lo que queráis comentar aquí en el programa. Oye, pues muchas gracias, oído cocina <risa> Muchas gracias Así que nada, desde el Choco desearos que os vaya Más que bien en vuestro proyecto Que la verdad es que hoy en día es interesante Ser jóvenes emprendedores Y que bueno, pues lo dicho que Espero que nos veamos más pronto Que tarde Muy bien Y a dos minutos de las 7 de la tarde llega el momento de deciros Agur. Esperamos que esta hora haya supuesto un buen rato para todas las personas que nos han estado escuchando. Que sepáis que volveremos la próxima semana, el próximo jueves, con muchos más temas y con muchas más entrevistas y con pues bueno con todas las secciones que traemos todas las semanas aquí al programa. Volveremos el jueves de 6 a 7 y que sepáis que a partir de esta semana las repeticiones del programa van a cambiar. Se van a efectuar el sábado y el domingo, pero van a ser de... Eh, 10 a 11 de la noche así que disfrutar también de ellas si no, ya sabéis que podéis consultar en la página de Facebook, que también colgamos todas las semanas el programa así que ahí también, a todas las personas que no hayan podido llegar a tiempo, pues no hay problema lo escucháis directamente desde ahí y también podéis disfrutarlo un montón, y bueno también eso, agradecer la, la colaboración de, de Luis y de José Ignacio que nos han aportado cosas más que interesantes con su nuevo proyecto, ¿no? los nuevos proyectos de Coworking así que nada, que vamos a esperarles aquí muy pronto para que nos vengas a, co a contar muchísimas más cosas, a ver cómo les va y demás, y poco más que decir, que un auténtico placer que miren al habla, que para cualquier cosa consultar en el Facebook, que vuestras opiniones serán recogidas también ahí en Facebook o sino por medio de correo electrónico, y que nada, que eh, la próxima semana, lo dicho volvemos aquí en el Choco 100.8 Berrioza y Ratía, así que a disfrutar muchísimo de esta semana y nos vemos el jueves que viene, agur y un beso muy grande